¿Qué tal, Pablo? Buen día. Eh, Lilia, eh, a ver, contanos y danos detalles de esto que anunciaron esta semana, eh, que están impulsando las inversiones en energías renovables a través eh, del Compre Pampeano. A ver, ¿qué, ¿qué nos podés contar? Bien, exactamente. Esto se debe a un trabajo conjunto entre el Ministerio de, de la Producción y la Secretaría de Energía y Minería de la provincia, como complemento y como acompañamiento para el plan energético que está llevando adelante la Secretaría de Energía. Mm. Desde el lado de, del Ministerio, el acompañamiento viene dado por la puesta en vigencia de un par de líneas de crédito a tasa subsidiada, que ahí es donde tenemos la intervención directa en el financiamiento con el subsidio de tasa, y eh, destinada en una parte para lo que tiene que ver con la parte empresarial, comercios, industrias, productores agropecuarios, y también destinada para aquellos Particulares del sector residencial que en el marco de este programa de desarrollo energético tengan previsto incorporar kits que generen energía renovable que pueda ser eh, luego incorporada a la red eléctrica que tenemos todos. Bien. Eh, Lidia, eh, sí, y, y a ver, danos un detalle de, la línea, de las dos líneas, eh, para bien. industrias, em, empresas y, y comercios, sí. eh, los montos, plazos. Perfecto. Mira, las dos líneas, lo que es la parte de la banca comercial, el destino obviamente es la compra de estos kits de generación distribuida, la idea es que esa adquisición de los kits se haga a empresas acá de la provincia, por eso incluimos que, eh, a los proveedores que estén inscritos en el registro de productos pampeanos, o sea aquellos que puedan armar y vender esos kits de generación van a tener que estar incluidos en el registro de compra pampeano que lleva adelante la dirección de industria, para después poder venderlos a través de estas líneas subsidiadas. Bien. Lo que tiene que ver con la parte de banca comercial es una línea de crédito que va hasta cuatro años de plazo por un monto máximo de hasta 8 millones de pesos, donde la provincia subsidia 15 puntos de la tasa de interés por devolución eh, en término, y dentro de ese plazo, que yo te decía, de 48 meses, hay hasta 6 meses como periodo de gracia de capital. Esa línea está habilitada, como te decía hoy, para todos aquellos que pertenezcan a la banca comercial del Banco de la Pampa. Bien. Y después, aquellos particulares que quieran comprar estos kits para generar energía para su domicilio, también van a estar alcanzados a través de la operatoria Compre y Pampeano Consumo, que es una operatoria que ya veníamos teniendo y lo que se hizo ahora fue incorporar dentro de los destinos, estos kits específicos y en este caso los créditos van a ser hasta un millón de pesos con un plazo de devolución de 24 meses y la provincia va a subsidiar 10 puntos de la tasa de interés de esos préstamos. Bien. Eh, Lilia, por ahí es una cuestión técnica y es más de la Secretaría de Energía, pero cuando eh, hace referencia a estos kits, ¿qué son? ¿paneles solares? O, o, es, o... es un conjunto. Sí. Es un conjunto, la parte de los paneles solares, digamos, que es la que recepciona la energía, uh -huh. después hay eh, como si fuese un medidor Ajá. para poder incorporar esa energía a la red y después tiene la alternativa la gente de eh, ese equipo que arma eh, incorporarle baterías. Lo que, la incorporación de baterías lo que permite es que durante la noche, que no tenemos la recolección de la energía solar, con esa energía que está acumulada se pueda seguir consumiendo. Ajá, Pero eh, a grandes rasgos, digamos, esto sería el, lo que compone el kit. Bien. Quienes estén interesados en poder asistir al financiamiento van a tener que hacer un paso previo, porque primero tienen que conseguir la autorización para ser usuarios generadores, entonces ahí van a estar en comunicación con la gente de la Secretaría de Energía que les va a indicar los pasos y demás, y una vez que tengan esa autorización, ahí sí se tendrán que poner en contacto con alguno de estos proveedores de kits para poder armar según la capacidad de generación de, de energía, el kit apropiado para poder generar eso. Claro. Y eso es lo que después se puede financiar con alguna de estas dos líneas de crédito, dependiendo si son particulares o si es alguien que está dentro de la actividad económica. Bien, eh, estoy pensando, eh, Santa Rosa y General Pico debe haber proveedores ya instalados que venden estos kits. Sí, tenemos sí. dentro de lo que es el, el compre pampeano, Eh, ya hay certificado unos 10, 12 proveedores ah, eh, y sabemos por la Secretaría de Datos que nos ha pasado la Secretaría de Energía que hay alrededor de 20 que podrían estar en condiciones lo que, de proveer estos kits ah. el tema es que para poder estar incluidos en la línea de crédito, tienen que incorporarse ellos como proveedores al registro del compre pampeano esto es un trabajo, digamos, conjunto como te decía mm. hoy entre la Secretaría de Energía y la, el Ministerio de la Producción. Dirección de Desarrollo Industrial, que hace la certificación para incorporar en el registro de compre pompiano y la Dirección de Asistencia Técnica y Financiera, que, que es quien tiene a su cargo la parte del autorizado del subsidio en estas líneas de crédito. Claro. Eh, Lilia, entonces, por lo que me contaste, aquel empresario, comerciante o, o usuario particular que tenga intenciones de instalar un kit de esto en su propiedad, Eh, primero tiene que tener el registro de usuario, generador. Exactamente. ¿Eso se gestiona ante la Secretaría de Energía? Eso directamente te hagan el contacto con la gente de la Secretaría de Energía y ahí les van a indicar lo, los pasos a seguir. Hay un instructivo claro. para lograr esa autorización. Obviamente los chicos le, le van a hacer llegar ese instructivo y lo van a saber acompañar y guiar para llegar a esa definición, que eso es lo que le va a dar pie después a saber perfectamente qué tipo de kit y sobre todo de qué tamaño es el que tienen que adquirir. Bien, una vez que eh, se obtiene eso, eh, ¿se gestiona ante el proveedor ya eh, la compra y, y el proveedor es, eh, habilita el crédito junto con el Banco de la Pampa? ¿Cómo es? No, el proveedor ver... no habilita el crédito, el proveedor mm. lo que va a hacer es cuando llegue el interesado va a tener que armar un presupuesto, una factura pro forma con las características de ese kit que lo vamos a hacer visar por la Secretaría de Energía, que es quien tiene la parte técnica, digamos, y el conocimiento para decir, bueno, este kit que armó y sí. que le propone este proveedor a la persona está habilitado y a partir de ahí vamos a hacer eh, la tramitación del crédito que es diferente según sea un particular o Bien. una empresa. Bien. Si es un particular, va directamente al banco por la metodología del compre, pampeano, consumo, como ya lo estamos trabajando, y... Si sí es una empresa y sí va a tener que tomar contacto con nosotros, con la Dirección de Asistencia Técnica y Financiera, donde le vamos a hacer llegar alguna documentación más para poder tramitar el autorizado de subsidio de tasa. Bien, bien, bien. Eh, ¿Ya está vigente esto? La línea sí, ya está vigente. Y también, como te decía, ya tenemos proveedores inscritos en el registro y para la consulta de esos proveedores se pueden dirigir y consultar en la página del Ministerio de la Producción, producciónlapampa.gov.ar, la parte de Compre Pampiano, ahí ingresan y está el listado de todas las empresas con los productos eh, certificados incluidos dentro, en general, de la operatoria del Compre, pero si tienen, tienen un buscador y ahí ponen kit de energía y le van a salir quiénes son los proveedores habilitados para vender con estas líneas de, de crédito. Y aquellos proveedores que por ahí pueden llegar a estar habilitados y todavía no se incorporaron al registro de Compre Pampiano, que por favor se comuniquen con la Dirección de Desarrollo Industrial para hacer el trámite, es un trámite muy sencillo, la incorporación en el registro. Bien, o sea que si se compra fuera de la provincia y no sos proveedor, no accedes al subsidio de la tasa y al crédito. No, exactamente, claro. no sí. está previ las líneas de financiamiento eh, están previstas para que la compra se haga dentro de la provincia. Bien. Usuarios de la provincia que le compran a personas que arman ese kit dentro de esa provincia, por eso la inclusión del compre pampeano no de manera quizás tradicional, pero sí con este requisito de que quien provea el kit tiene que ser alguien de la provincia registrado en, en el registro de compra de Pampeano. Bien, si alguien sí. quiere comprar un kit generador de, de energía a un proveedor De, de afuera, de otra provincia, lo puede hacer, pero no va a poder acceder a la línea o sea, de crédito. Sí, sí, a la tasa subsidiada sobre todo. Exactamente, o sea, eh, sí. exactamente. Eh, bien, Lilia, no sé si quedó algo eh, para contar, decirnos, si no, muchísimas gracias. Sí, ante cualquier inquietud, la gente se puede dirigir a la Dirección de Asistencia Técnica y Financiera, en el segundo piso de Casa de Gobierno, o al 452-737, y en lo que los podamos ayudar, ayudar y acompañar, estamos totalmente a disposición. Bien, Lilia, gracias y que tengas buen día. Igualmente, hasta luego. Bien.